La guerra de las ondas, iniciada en 1975, sigue más viva que nunca, y la censura marroquí y un muro de 2.700 kilómetros de largo han logrado impedir el derecho a la información del pueblo saharaui. No hay barreras que impidan que un pueblo alza su propia voz y un funcionamiento más duro de los desiertos. Així comença un nou programa de Dignitat Rebelli. En aquest país ocult amb les sombres vaig jugant, intentant ser jo mateix pintant un endemà tot allò que no puc ser rajar sempre del meu cant, l'alba és ben a prop l'acento em va envoltar Ja se sap, no tothom l'explica igual, és difícil d'enpassar la dritat del del costat. Ara prop els oprimits, un poema vull cantar, tota l'amargor que volen amagar. Des de petits Tot allò que hem d'estimar Tot allò que hem de ser A la força imposat Ara a prop els oprimits Cantaré una cançó Cobertat t'eres ja Tota l'amagor A la soledad vansa M'estima d'amor En els accidents, les adversitats En els que per nosaltres fins la vida han donat Els que de camí mai no han arribat al skellu i tem i al band الله وتسدا لإرادة الشعب العربي هووفاء لشهدائن الأبرض وتويجن لتضحييات الشعبنا سيرت في اليوم على أرض الساقية حمة وذهب العالم الجمهورية العربية الصحراوية الديمموقراطيية. سناب avu per començar el poema dels oprimits i tot seguit, la veu del Txer Saharawi. I és que el passat d'avui d'octubre des de Canàries vas fer aquest programa en solidaritat amb el Sàhara Lliure. Lo creyeron. Creían que el viento del desierto iba a dejarnos ciegos. Estaban tan seguros de que entraría la arena en nuestros ojos que ni siquiera se dignaron a reconocer que éramos un pueblo lo creyeron sin duda pensaron que había un gran tanto por ciento de analfabetos que no iban a entender de fronteras ni de autodeterminaciones ni de acuerdos se creyeron sin duda que iban a vencernos y comenzó la sangre a manchar el desierto y comenzó una lágrima saharaui a bajar por las dunas y a llegar hasta el pueblo y pronto se hizo llanto y el llanto se hizo hierro y el hierro se hizo grito y el grito rompió el cerco y se volvió batalla y la batalla hambre Y el hombre se hizo odio, y el odio tapó el miedo, y se volvió metralla, y la metralla muerto, y el muerto campamento, y el campamento niño, y el niño volvió al llanto para ser nuevo hierro, y el grito, y batalla, y hambre, y odio, y metralla, y muerto, y frente polisario, y pueblo, se creyeron sin duda que iban a vencernos, y ahora, de repente, les está entrando el miedo. Estamos en Radio Iniguada, este es el programa Sáhara desde Canarias. Emitimos en el 105.9 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar por internet www.radioinigualada.com. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuevo con ustedes en un programa de Sáhara desde Carrarias eh, emitimos desde Radio Iniguada en el 105.9 de la frecuencia modulada y también por el 89.4 para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este programa fuera de, de las islas se eh, escucha por internet www.radioiniguada igualmente les eh, digo que Este programa se emite por la radio del sur de Venezuela Para toda América Latina Hagamos un pequeño resumen De las noticias más importantes de esta semana Y así tenemos que Cristo Ferroz El enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas Está en la región y ha visitado Rabat eh, Ha estado en los campamentos de refugiados Y, eh, y ahora se encuentra hoy mismo Ha llegado a, a El Ayun, como siempre las visitas de Ross eh, no públicamente eh, es poco lo que conocemos, pero eh, se reúne con, con todas las partes no eh, hemos visto que se ha reunido con el gobierno marroquí en Rabat con diferentes eh, personalidades del gobierno marroquí también con Eh, representantes del frente polisario en los campamentos de refugiados de tindú y ahora eh, está en la en, en los territorios ocupados y como tal eh, el representante personal del secretario de la on eh, de, de la ONu pues eh, pues como ya dije antes llega hoy al año ocupado y eh, se va a entrevistar como siempre hace con eh, autoridades marroquíes de ocupación, pero también con asociaciones de eh, derechos humanos saharauis. Eh, una de las de las eh, de las asociaciones de derechos humanos eh, ha dicho que está previsto que, que hoy, eh, perdón, que mañana Rose se reúna um, con las diferentes asociaciones de eh, de derechos humanos para tener una visión de, de cuál es la, la situación la situación eh, ya saben ustedes que en marruecos en, en el sáhara occidental ocupado eh, muy poco ha cambiado por no decir nada y las visitas de Ross eh, eh, desde el punto de vista diplomático quizás sean buenas no intentar eh, buscar un acercamiento entre mm, el frente polisario y marruecos aunque Eh, por experiencia, sabemos que Marruecos no quiere una solución del conflicto. La, la única solución que conoce Marruecos es quedarse eh, con el sáhara Occidental, algo que el pueblo saharaui no va a permitir y que también, mmm, desde el punto de vista de la relación internacional y la legalidad internacional, sería una verdadera aberración, un caso como el del Sáhara Occidental, donde siendo colonia de España, el país colonizador entrega la colonia a, a otro país, en este caso Marruecos, pues eh, pues las Naciones Unidas deberían buscar una solución. De todas formas, hemos visto que eh, eh, la visita de Ross, pues podemos encuadrarla dentro de la búsqueda de soluciones, pero también, por otra parte... Eh, Hace una semana, el rey de Marruecos, eh, en un discurso ante el parlamento marroquí, eh, dejó claro que eh, que van a seguir en lo mismo. No solo esto, sino que eh, la idea que lanzó al parlamento marroquí es que eh, la situación es difícil, que vendrán momentos difíciles, esto ocurre. Oh, ...alegra al pueblo saharaui... Eh, ...cuando el rey de Marruecos dice que... ...que tiene dificultades para convencer a la comunidad internacional... ...de que el sáhara marroquí... ...pero él compromete, como siempre hace... ...esto ya lo hizo su padre, el terrorífico Hassan II... ...de comprometer a, a todos los partidos políticos... En, en, en, las, ...en los intereses expansionistas de Marruecos... ...y, y el mensaje fue claro... Ya eh, eh, la cuestión del Sáhara no depende totalmente de, de palacio y eh, todo todos los partidos políticos y la sociedad civil tiene que implicarse en demostrar la marroquinidad del Sáhara occidental. Este, este, este cuento ya no lo sabemos nosotros, un cuento que se repite desde el año 1975, pero... Eh, podemos eh, hacer un análisis positivo que después de 37 años el rey marroquí dice que no tiene argumentos para demostrar que el Sahara Occidental eh, forme parte de Marruecos ¿no? después de, de la autonomía después de todas estas eh, artimañas que ha empleado por otra parte eh, la cuestión de los derechos humanos eh, está presionando de tal manera que eh, es importante es importante que la presión de, de los derechos humanos con la reciente eh, laiente la, la, la reciente búsqueda de fosas comunes, la aparición de cadáveres enterrados en el desierto. Todo esto eh, tiene que, eh, desde el punto de vista de eh, las organizaciones de derechos humanos, eh, tenerse en cuenta, ¿no? Aparte del el paso dado por los Estados Unidos, que esto podemos dejarlo entre comillas, ¿no? Mm, el paso dado por los Estados Unidos de una nueva resolución donde la Minurso... Eh, Tendría capacidad para la vigilancia De los derechos humanos Que Marruecos está en contra Que Francia está en contra Por otra parte el lío que se ha armado En el Parlamento Europeo Sobre El acuerdo, el acuerdo Pesquero Donde diferentes países Europeos no están de acuerdo Precisamente por la violación De los derechos humanos Y ahí tenemos a España luchando Abrazo partido para que el acuerdo de pesca se ha firmado. ¿no? Eh, bueno, esto era un pequeño comentario a la visita de Rossi y a la situación actual, pero también tenemos uh, una noticia que nos llega desde la, la isla vecina, desde Tenerife, donde Hacén eh, alia que es uno un defensor de los derechos humanos del campamento de Gdeimizik, que como ustedes recordarán, um, estaba en España, pero uh, fue... Eh, fue acusado por las autoridades marroquíes eh, junto a todos los uh, los uh, dirigentes del campamento de Imiyik y fue condenado mm, a cadena perpetua, aunque él no se encontraba en el juicio. Pues bueno, unas declaraciones de ayer mismo a una radio de Tenerife, él dijo que los saharauis eh, sufrimos el intento de exterminio de Marruecos mientras los gobiernos internacionales miran para para otro lado y efectivamente eh, es eh, el pan nuestro de cada día, ¿no? Ver que los eh, diferentes eh, gobiernos eh, eh, pues miran hacia otro lado mientras en el Sahara Occidental está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? También otra otra noticia que está relacionada con la visita de Ross es que el gran aumento de de de los agentes de marroquíes en el sáhara Occidental ocupado y así tenemos un comunicado de los defensores saharauis de derechos humanos eh, han hecho público un comunicado de la I.O. donde dicen que eh, cientos de agentes de los servicios de seguridad y policías marroquíes están llegando a la I.O. Eh, ...por la visita de, de Ross. Y las fuentes de los defensores saharauis de derechos humanos... ...en la ciudad de Layou... Eh, ...dicen que el régimen marroquí envió desde diferentes ciudades marroquíes... a cientos de agentes de seguridad a la ciudad de Layou... ...ante la visita del enviado personal del secretario general de la ONU... ...para el sáhara Occidental. Las fuentes aseguran que la ciudad está asfixiada desde hace eh, dos días por la presencia de diferentes cuerpos de seguridad marroquíes desde fuerzas auxiliares gendarmería y policía uniformado y de paisano eh, estas fuentes citan que los agentes llegaron al por ayú por, por, por vía terrestre en diferentes viajes de auto, en, en autobuses y en vehículos particulares para no levantar sospecha ante la población saharaui Christopher Ross Eh, como ya he dicho antes, pues eh, eh, ha llegado hoy eh, para empezar su agenda eh, el, el sábado con las organizaciones sociales y de derechos humanos saharauis en el Ayú y en la ciudad de Smara. Se prevé que durante la visita de Ross se organicen, como siempre, multitudinarias manifestaciones pacíficas contra la ocupación barroquí, y de condena a las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen marroquí contra la, la población saharaui esto es el, la, la forma que tienen eh, los saharauis en la en los territorios ocupados para denunciar la situación que viven también este este esta semana eh, también ha tenido lugar la ...la reunión del comité de los 24 donde el comité de descolonización de las Naciones Unidas donde se como ustedes saben se habla todos los años de la situación del Sáhara occidental y así tenemos una declaración del, del ministro de asuntos exteriores eh, Saharaui eh, a raíz de la de hacerse pública la eh, de la, la resolución sobre el Sáhara occidental por la Cuarta Comisión de, de la ONU, no y entonces el, el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores dice que la comunidad internacional acaba de reafirmar a través de la aprobación unánime del proyecto de resolución sobre el sáhara Occidental, su firme apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia en conformidad con los principios y resoluciones de la ONU. La resolución fue precedida este año de numerosas intervenciones de países y conjunto de países que se han sucedido en la tribuna para proclamar que la cuestión del Sáhara Occidental es un problema derivado de la persistencia del colonialismo en África que debe ser resuelto mediante el ejercicio por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la independencia. Es así como el conjunto de los países de América Latina y del Caribe, agrupados en el marco de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el conjunto de los países miembros del Caribe, CARICOM, y un alto número de Estados, expresaron de forma unilateral su apoyo a la lucha por la libertad del pueblo saharaui, entre los que figura Argelia, Sudáfrica, Nigeria, Botsuana, Lesoto, Angola, Uganda, Tanzania, México, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Pakistán. El apoyo africano a la descolonización del Sáhara Occidental a través de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui ha sido de nuevo consagrado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en los meses de enero y mayo de este año. En este contexto, y a pesar de la persistente y conocida posición colonialista de Francia, la Unión Europea ha manifestado su apoyo a una solución justa y duradera que garantice el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación. La Cuarta Comisión tuvo también ocasión para oír a destacados representantes de la sociedad civil internacional, venidos de todas partes del mundo, que ilustraron a la Comisión sobre la base de testimonios recogidos sobre el terreno sobre la gravedad de la situación creada por la ocupación ilegal de Marruecos, particularmente en lo que concierne a la política de violación de los derechos humanos y el saqueo de las riquezas naturales saharauis por la potencia ocupante. Este año, como en los precedentes Las tesis planteadas por la potencia ocupante del Sáhara Occidental No han logrado nuevos adeptos Quedando patente el aislamiento internacional de las mismas Lo que confirma las confesiones contenidas en las recientes declaraciones Al más alto nivel en Marruecos Donde se reconoce que la situación es difícil La decisión adoptada por la Cuarta Comisión de la ONU Tiene lugar en el momento en que el enviado personal del secretario de la ONU, Christopher Ferroz, redobla sus esfuerzos en el marco del mandato que le ha sido definido por el Consejo de Seguridad, consistente en asegurar una solución justa y duradera que garantice al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Tiene también lugar en el momento en que se levantan más voces en Europa y se elaboran más informes en denuncia de la violación por Marruecos de los derechos humanos en las zonas ocupadas y en rechazo al saqueo de las riquezas naturales de nuestro país. La ONU, al adoptar esta resolución para la descolonización del Sahara Occidental y libertad, de la Y liberarla de la ocupación de Marruecos Muestra coherencia con la resolución de la Asamblea General de 2010 En virtud de la cual la erradicación total del colonialismo Debe ser el objeto de esta década El gobierno saharaui y el Frente Polisario Expresan con esta ocasión su sincero agradecimiento A todos los países que han manifestado una vez más Su apoyo a la causa justa del pueblo saharaui Eh, les hemos leído el, el comunicado hecho público por el Ministerio de asuntos exteriores de la ras a raíz de eh, de la resolución de la Cuarta Comisión de las Naciones unidas y eh, es importante realmente yo creo que resume eh, cuál es la situación ¿no? cuál es la situación y sobre todo eh, algo nuevo que es que el rey de Marruecos y esto yo creo que es importante, que el rey de Marruecos, que siempre eh, eh, ha demostrado prepotencia y soberbia, esa soberbia de, del tirano, de que todo lo sabe, pues que vaya al parlamento marroquí para le, para pedir el apoyo, ese apoyo con el que él nunca ha contado, porque en Marruecos, el rey de Marruecos es tan, es tan poderoso que no cuenta con las fuerzas políticas, simplemente las utiliza. Ya sabemos que hace poco también ha cambiado a ciertos miembros del gobierno, porque eh, en Marruecos, aunque haya cambiado, entre comillas, la constitución, la la mentalidad marroquí no ha cambiado en absoluto. Marruecos sigue pensando igual. Eh, cuando digo Marruecos me refiero al rey de Marruecos, al... al a los ministros que están al servicio de, de lo que se llama uh, uh, uh, normalmente el Mazen pero también uh, el, el, el rey de Marruecos tiene, uh, yo creo que se equivoca no porque piensa que el pueblo marroquí uh, sigue pensando igual y estamos viendo que uh, cuando oímos ciertas voces no ciertas voces que dicen que no que la, la situación no es la que dice el rey, y luego el, el movimiento 20 de febrero, que es verdad que no oímos absolutamente nada, nadie escribe, sobre todo aquí en, en Canarias, y, y mucho menos en España, no se habla absolutamente nada de lo que está haciendo el movimiento 20 de febrero en Marruecos, Pero es importante que el rey el, el rey de Marruecos tiene que estar muy presionado para que se presente ante el Parlamento para pedir la ayuda. La ayuda más que pedir la ayuda es una orden a todos los partidos políticos para que sigan en la política y que apoyen las ideas del rey eh, en cuanto al expansionismo marroquí y en cuanto a la ocupación del Sáhara Occidental. Y esto es lo mismo que hizo Marruecos su padre, Mohammed, eh, este Hassan II, eh, tan recordado por el pueblo saharaui, cuando eh, estaba en marcha la parafernalia de la Marcha Verde, no poner a todos los partidos junto al rey y, eh, y, e invadir el sáhara Occidental. Eh, vamos con un poco de música y luego seguiremos comentando estas noticias y otras. Seguimos en el programa Sáhara desde Canarias. Un saludo a todos nuestros oyentes y, y les recuerdo que nos pueden escuchar fuera de Canarias por eh, por internet www.radioiniguada.com Igualmente les recuerdo que este programa se emite por la radio del sur de Venezuela para toda América Latina. Eh, hablábamos eh, en la primera parte del programa de la visita de Ross pues bueno, como siempre eh, pues el, el pueblo saharaui eh, intenta de alguna manera al, ya que no puede directamente hablar con Ross aunque es verdad que diferentes asociaciones pueden tener encuentros con él pero el pueblo llano, la gente de la calle de alguna manera le envía le envía mensajes y así tenemos que en la ciudad ocupada de Smara, Se han pintado grafitis en las en las calles en las paredes para que roz en su visita a la ciudad pues de alguna manera a, pueda ver los mensajes de los saharaui eh, y lo que la noticia que, que como casi todas eh, las que nos vienen de los territorios ocupados eh, nos la envían los defensores saharauies de derechos humanos dice que en la ciudad de esmara ante la visita de, del enviado personal del secretario general de la ONU, Christopher Roth se convierte en una ciudad llena de grafitis de bienvenida a Roth. Según fuentes de defensores saharaui de derechos humanos, los muros de la ciudad de Smara se han transformado desde eh, hace algunos días eh, en, en verdaderos eh, paneles de grafitis de bienvenida al enviado personal del secretario general de la ONU. De la ONU. A pesar a pesar del fuerte despliegue del dispositivo militar marroquí, traído del muro y de otros y de otros servicios de gendarmería y fuerzas auxiliares, la población saharaui ha impuesto su mensaje de bienvenida a Ross a su manera clandestina cuando le es prohibido por la administración marroquí manifestarlo en las calles de forma pacífica. esmara Es una de las próximas paradas de Cristo Ferroz en esta nueva gira por la región que ha empezado por la capital marroquí, Rabat, el pasado día 14 de noviembre. También eh, la causa saharaui cada vez es más conocida en países eh, como, por ejemplo, Eslovenia. Eh, Y así se ha celebrado una jornada cultural sobre el elsáhara occidental en ljubljana la, la capital la capital de, de eslovenia eh, y esto fue hace esta misma semana el día 14 donde eh, tuvo lugar en el centro cultural de ljuviajana cancare eh, dom la jornada cultural sobre el sáhara occidental donde Organizada por la Universidad de Ljubljana, el Instituto Esloveno de Estudios sobre el Sáhara Occidental y la representación del Frente Polisario en Eslovenia. En la mañana se consagró a los estudiantes de, de primaria, secundaria y para estudiantes de institutos, ofreciéndoles visitas guiadas a la exposición de fotos y una cronología histórica sobre el Sáhara Occidental, talleres de cuentacuentos, dibujos, talleres sobre la importancia del agua en el desierto, se confeccionaron juguetes, talleres sobre la ceremonia del té y se proyectaron documentales y debates sobre la vida e infancia de los niños saharauis de los campos refugiados. Eh, por la tarde se proyectó el film del, del del actor español Javier Bardem Hijo de las Nubes eh, La Última Colonia con subtítulos en esloveno donde hubo una amplia asistencia de personalidades de la política, profesores de la Universidad de Ljubljana, representantes de los medios de información y de la sociedad civil eslovena eh, y yo creo que esto es importante, no que en, en lugares tan lejanos como Ljubljana, pues y con otra cultura con otra idiosincrasia pues eh, que poco a poco vaya entrando las noticias y el conocimiento sobre el pueblo saharaui eh, también pues eh, dentro de las de las cosas que se están preparando pues también tenemos que informar de una exposición fotográfica que se titula saharauis olvido dignidad coraje Eh, con fotos de Marisa Martil y eh, se ha inaugurado hoy mismo y bueno, está en la en la Cicero Canari en la calle Altamir Altamirano, número 16 de Madrid en el metro argüelles lo decimos para que eh, la gente pueda ver eh, una exposición donde eh, de alguna manera representa la lucha del, del, del pueblo saharaui, la, la, la, la, el mismo título, no olvido dignidad y coraje, eh, pues yo creo que resume bien lo que es la lucha del pueblo saharaui. Y también una noticia que nos ha llamado la atención y que creemos muy importante por la denuncia uh, que siempre hacemos de... ...del expolio de las riquezas naturales del sáhara occidental hemos hablado muchísimo de, de los acuerdos uh, de la unión europea y otros países con, con marruecos eh, respecto al, a la pesca pero también al fosfato y a otras y a otras cuestiones de, de la arena la arena por ejemplo las prospecciones petrolíferas todas estas cuestiones pero um, hay una una um, hay un tema un tema donde el, el, el, el sáhara occidental es muy rico que son en las eh, las huellas arqueológicas Y, y um, hay un comunicado de si se puede que pide que los materiales arqueológicos expoliados en el sáhara sean devueltos Este este comunicado reclama, el, si se puede, reclama eh, que los materiales arqueológicos expoliados en el Sahara Se han devuelto y lo dicen porque esto eh, está en coherencia con las reclamaciones que se hacen Para recuperar restos arqueológicos, eh, por ejemplo, de las Islas Canarias que se encuentran en el exterior Está claro, si desde Canarias se reclaman las huellas arqueológicas que están en otros museos y en otros lugares del mundo, es lógico que los restos arqueológicos del Sáhara que estén en Canarias sean devueltos a sus verdaderos dueños, que son los saharauas. Fernando Sabaté, portavoz insular de Si Se Puede, ha pedido que los fondos arqueológicos procedentes del Sáhara Occidental puedan, depositados en el Museo Arqueológico de Tenerife y en el Museo Canario de Las Palmas sean devueltos al gobierno saharaui o al menos se establezca un protocolo de colaboración con el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática que permita su catalogación, estudio y futura integración de estos fondos en el Museo Nacional del Pueblo Saharaui ubicado en Tindufo. El portavoz ecosocialista recuerda que mientras que el Cabildo de Tenerife y otras instituciones isleñas reclaman con justicia que se devuelvan restos arqueológicos canarios que en su momento fueron objeto de expolio, como son las momias depositadas en diversos puntos de Europa y América, debemos asumir también la responsabilidad de devolver los materiales expoliados del sáhara durante la ocupación española. Los museos isleños cuentan entre sus fondos con colecciones de materiales líticos y cerámicos que durante las décadas de los 60 y 70 fueron donados principalmente por militares que estuvieron destinados en esta zona del continente africano, aunque también se realizaron expediciones arqueológicas de las comisarías de excavaciones arqueológicas provinciales. Los restos líticos procedentes del Sáhara incluyen puntas de flechas neolíticas, elementos de molienda, hojas capcienses, puntas eh, ateriensis, grabados rupestres y hachas de mano, entre otros. En el caso del Museo Canario de la capital Gran Canaria, fueron donaciones del Teniente General José Héctor Vázquez, que fue gobernador general del Sáhara entre 1958 y 1961. Sabaté reclama al gobierno de Canarias y a los responsables del cabildo de Tenerife que establezcan los acuerdos necesarios con el gobierno de la RAS para que los restos arqueológicos expoliados sean devueltos al pueblo saharaui estableciendo además convenios para fomentar y desarrollar el patrimonio arqueológico del Sáhara Aquí sí que que voy a decir yo hacer un pequeño comentario sobre la riqueza arqueológica del sáhara occidental eh, durante eh, durante la, colon la colonización española eh, fueron muchísimos los materiales que fueron expoliados eh, los eh, todos estos restos arqueológicos podemos encontrarlos en museos españoles sobre todo en madrid y en otras partes ¿no? y yo perfectamente recuerdo igual que recuerdo muchísimos ciudadanos saharauis como los oficiales del ejército español eh, se llevaban restos arqueológicos a sus casas y yo recuerdo perfectamente en el Ayun, una casa que eh, hay un hay una región hay una parte del sáhara occidental la zona de smara donde hay muchas muchas muchas eh, pizarras no hay muchas eh, eh, de material de, de pizarra donde eh, se encuentran muchísimas eh, muchísimas pinturas no pinturaspuesto eh, dibujos rupestres de, de diferentes animales eh, pues jirafas elefantes etcétera etcétera muchísimo y yo recuerdo eh, de ver en el año hace muchísimos años eh, hablo del tiempo de la colonización española donde eh, eh, oficiales del ejército español cogían estas pizarras las arrancaban para ponerlas como mm, eh, por fuera de las casas ¿no? como para proteger para proteger las, eh, las paredes ¿no? una verdadera aberración ¿no? romper y no solo esto sino romper eh, estos grabados, para utilizarlos, simplemente para verlos. ¿no? Qué, qué bonito ver un elefante, una, un grabado, un elefante, una jirafa de, de miles de años y que la tenga yo en mi casa. Simplemente arrancar las piedras de su lugar eh, natural y llevárselas a, a su casa para, para que la vean los amigos. Esto ocurría en tiempos de la colonización española y eh, ahora el, el portavoz... de eh, de si se puede pues eh, es lógico lo que está diciendo, ¿no? Esta riqueza cultural es pertenece al pueblo saharaui y por lo tanto debe debe ser devuelta al pueblo saharaui o por lo menos hacer convenios con el pueblo saharaui y que aunque permanezcan en, en, en museos eh, en este caso de, de de las islas Canarias como son Eh, Tenerife o, o Gran Canaria Que eh, esté claro Que este que esta riqueza Cultural está en el museo Aunque pertenece al pueblo saharau Yo creo que sería Una una buena iniciativa Y sobre todo la respuesta de Del gobierno de Canarias Y de estos museos a la petición del, de, Que ha hecho el portavoz De Si sí se puede Vamos con una nueva canción De, de Mariam Hassan عنواني قريته في عيونك في عيونك كاتب عنواني عنواني قريته في عيونك في عيونك كاتب عنواني الا نختار نقوله يا الريم معايا سر ثاني الا نختار give it to Siani sippes they wanted to to away wanna give it to Siani Bueno, seguimos en, en Radio Iniguada, en el programa Sáhara desde Canarias y, y yo creo que podemos también hablar un poquitín de, de lo que ha significado el reciente festival de, del cine del Sáhara, ya ya hemos visto que, eh, que el Fisáhara se ha afianzado, eh, y ya son 10 die de años en que se celebra ¿no? a pesar de todos los, las dificultades pero eh, la, la que se, que se haga cada año el fiáhara es importante no eh, por una parte estamos viendo no todo el glamour este que que, que, que rodea al, al, al mundillo del cine, Eh, en, el, en el Fisajara Cae por su propio peso Es increíble como Como uh, Siempre viéndolo desde el fuera ¿no? Que vemos eh, todo todo Muy eh, Muy glamuroso No solo lo, los actores y las actrices Sino uh, eh, La alfombra roja Y las fotos y los vestidos Etcétera, etcétera Y luego vemos a estos actores Y actrices Y que por ejemplo van a cualquier festival, ya no digamos nada si van a, a los a los Oscars de, de Hollywood, ¿no? sino los mismos eh, eh, festivales de cine que se celebran en España o, o en Europa o en cualquier parte del mundo, no ese glamour y entonces vemos a una actriz o a un actor donde eh, sacan la foto pero eh, hablan de, de quien lo ha vestido, de quien lo está acompañando eh, Que hizo para llegar a ese festival Y luego resulta Que en el Fisajara Vemos al mismo actor, a la misma actriz Con unas botas deportivas Con un pantalón vaquero Y con una una camiseta del Fisajara Pero lo más impresionante de todo esto No es eh, la pinta que pueda tener el actor O la actriz no Sino la reacción de la persona que, eh, que cuando le hablan de, de, de cualquier festival, siempre tienen en la memoria el, el, el Fisajara. Y yo creo que es todo lo que rodea al no pero también eh, juega un papel importante eh, el, el, el, la convivencia de los actores y actrices... En el pueblo saharaui No podemos olvidar que estas personas Están durante una semana Conviviendo con familias De la misma manera que conviven Las familias todos los días Viven en la jaima Con los niños todos juntos Comen juntos eh, No se pueden duchar como se ducharían Si estuvieran en un hotel de cuatro estrellas Y todo esto eh, Los hace más humanos se sienten personas normales y yo creo que eso es importante yo siempre recuerdo una una, una, una entrevista a Maribel Verdú esa gran actriz española eh, muy premiada y que hablando de festivales ella en la entrevista dijo no, no, es que el mejor festival del mundo es el Fisahara claro, la gente diría ¿y de qué está hablando esta? pero yo la entiendo yo como saharaui la entiendo porque conozco a mi gente conozco a mi gente, sé cómo es mi gente y sé lo que es estar en una jaima tomándote, hablando con la familia donde la televisión no te haga perder el hilo porque estás mirando una noticia estúpida ¿eh? donde el, el móvil no te hace perder el hilo porque estás chateando con, con tu amigo que vive en el piso de abajo estas cuestiones eh, yo creo que, que te hacen más humano y simplemente estás mirando a los ojos a la otra persona y estas cosas son impagables, ¿no? Entonces, el, el Fij Sahara, yo creo que para las personas que participan en, en él eh, es importante y luego el, el mensaje, ¿no? El mensaje porque eh, lamentablemente lamentablemente la situación del pueblo saharaui Eh, está ahí, de vez en cuando tiene que ocurrir una cosa grande Como es el campamento de Gdimisik O la huelga de hambre de Aminito Haidar O cualquier cosa de esto, o la muerte de alguien O la, el descubrimiento de las fosas de las fosas comunes Para que salga una pequeña noticia no Pero si va un actor famoso Y, y, y va Alfisájara a la vuelta Ya todas la, las televisiones están pendientes A ver cuáles son eh, las declaraciones de, de este actor o esta actriz Y, y realmente mm, eh, lo importante no es esto Lo importante es la situación del pueblo saharaui Pero gracias a Dios, hasta ahora nunca ha ocurrido Gracias a Dios estos actores siempre hablan de forma positiva de la situación del Sáhara Occidental. Y no solo esto, sino que denuncian la situación del pueblo saharaui y, denuncia, y, de, y, y denuncian a los gobiernos occidentales y a, eh, a los gobiernos que de alguna manera participan en que el pueblo saharaui siga en esta situación. Es, es, es triste decirlo, ¿no? Que es más importante las declaraciones de, eh, de un actor o una actriz eh, a eh, el pueblo saharaui en, en conjunto, ¿no? Pero mm, es lo que hay, es el mundo que nos rodea, no nos gusta, pero de todas formas, claro, no es lo mismo que, que un saharaui diga, me están matando de hambre, vivo en unas condiciones terribles, inhumanas, eh, este mes no ha llegado la ayuda internacional, eso no es noticia pero gracias a dios todavía tenemos eh, amigos como por ejemplo por ejemplo hay muchísimos no pero tenemos amigos como javier bardem que lo conocen en todo el mundo y que va ante una televisión y a lo mejor le van a preguntar a lo mejor le van a preguntar a lo mejor le van a preguntar por la situación por, por una película pero él aprovecha para lanzar el mensaje de la situación del pueblo saharaui Y esto es importante Se nos está acabando el tiempo Vamos con una canción de, de Mariam Hassan Y luego seguimos hablando de otras cuestiones Ya Rabbe le rohi feidak روحي زايدك في طبعي فيكم انك خواف يا الطواف عليك وخلف لي الله الطواف يا الطواف عليك وخلف لي الله الطواف ابينا ابينا en Sahara desde Canarias eh, la, las canciones que estamos oyendo como, como siempre ocurre en este programa son de, de Mariam Hassan eh, ¿qué puedo decir yo de Mariam Hassan? Eh, es un, una aparte de buena cantante aparte de buena cantante tenemos que decir que, que Mariam Hassan comenzó eh, su, su, su carrera por llamarlo de alguna manera Eh, como cualquier joven saharaui en los años 76 77 en los campamentos participando lo, los eh, las las fiestas en los campamentos eh, en, en cualquier compañero compañero que me esté oyendo saharaui eh, podrá recordarlo y recordarlo con, con emoción como me como me está ocurriendo a mí ahora no pero eh, aquellas eh, fiestas nocturnas sin micros sin sin sin luz simplemente la gente rodeando y, y, y, y voluntarios voluntarios de pueblo que cantaban hombres, mujeres, eh, niños y, y de ahí sale Mariam Hassan, ¿no? Grupitos que se hacían los diferentes campamentos, los diferentes barrios y Mariam Hassan como como militante que que éramos todos y que éramos jóvenes y que teníamos una fuerza increíble, pues nos lanzábamos a cualquier cosa que fuese por, por que, que de alguna manera eh, aportar el granito de arena para la libertad de nuestro pueblo y de ahí sale Mariam Hassan y, eh, y realmente el, el, el espíritu lucha de Mariam es digno de admirar es una persona eh, que, que, que sus condiciones físicas no la ayudan que eh, está enferma pero aún así, aún así recorre el mundo oh, oh, oh, con su voz eh, lanzando el mensaje de, de denuncia y pidiendo libertad para el pueblo saharaui y, y, y quizás eh, este, este sea el pequeño homenaje por lo menos que le hago yo y que le hacemos desde nuestro programa a Mariam Hassan utilizando eh, eh, Solo canciones de Mariam Hassan No no quiere decir en absoluto Que no respetemos O que no hagamos lo otro Que no utilicemos la música De otros cantantes Por supuesto que sí, ¿no? Pero normalmente la música Es de de, es de, de Mariam Hassan y, y precisamente como Un pequeño homenaje A nuestra querida Mariam, ¿no? Que... Que, que, está ahí, que está ahí, que está presente Aparte de esto La, la, la, la voz de Mariam Hassan La música de Mariam Hassan eh, Quizás sea la, la, la que dé fuerza Al pueblo saharaui Porque eh, oír a Mariam Hassan Es estar preparado para Para el sacrificio diario En esta lucha tan larga Que tiene el pueblo saharaui Como nos estamos quedando sin tiempo Yo quería también hablar un poco Un poco de de una cosa importante que se está tratando en el Parlamento Europeo Como es el, el acuerdo pesquero Y así tenemos que el eurodiputado eh, de Izquierda Unida, Billy Meyer Se ha mostrado en contra de cualquier acuerdo de pesca con Marruecos Que incluya las aguas del sáhara Occidental Al estar pendiente de descolonización Preguntado por, lo, por los periodistas en la 28ª edición de la marcha a rota en Cádiz Meyer ha asegurado que su partido en la Eurocámara fundamenta los acuerdos entre estados en el derecho internacional, que es lo que permite tener unas relaciones basadas en la legalidad y no en el capricho o la, ileg o la ilegalidad. Así ha explicado que pese a que siempre hemos defendido que es necesario y positivo un acuerdo entre Marruecos y Europa, no se pueden incluir las aguas del Sáhara Occidental porque están pendientes de descolonización y por tanto no pertenecen a Marruecos. Meyer ha añadido que el hecho de no incluir esas aguas no afectaría a nuestra flota, porque nunca han faenado en esas aguas. Por último, ha puesto como ejemplo que sería igual de inaceptable que Francia o Italia firmaran un acuerdo sobre nuestras aguas. Efectivamente. Y, y uno de los de los grandes defensores del, del pueblo saharaui es el eurodiputado billy meyer y sobre todo eh, de la denuncia permanente que hace la denuncia permanente que hace de la denuncia permanente que hace del acuerdo de pesca <música> Al pueblo saharaui, eh, poesía de Rafael Lorente. Brahma arrece el siroco. En la tarde del Sahara se estremecen las dunas y la ametralladora escupe su mensaje de muerte y de esperanza. Por doquier despliega su osadía el saharaui, hijo del sol, hermano de los vientos. El gran tambor de arena redobla intermitente Y del páramo brotan los gritos y los cánticos de los hombres y mujeres del desierto. Se aproxima la hora del pueblo saharaui. Un clamor libertario resuena en el crepúsculo allá en la encrucijada de la luz y las sombras. Brama, arrecia el Siroco y a su conjuro crece la marejada polisaria. La libertad se cierne acaso a un distante frente a todos. A todo y a todos a pesar de los pactos. Pues bueno, hemos llegado al final del programa de hoy en el control de sonido a Estadio Cristian Santana y les ha hablado Bachir Ahmad. Sean felices. Y es que aquests días aumenta aumentado la repressión, los de refugiados de Chajalau y que eran 81 felices en los últimos 5 días y al cierto es que fer memòria sobre la República Árabe Democràtica Saharaui i seves, els seus mitjans de comunicació, la seva televisió, la seva uh, ràdio, és un poc Suelen la tasca que avui ens hem de proposat. ...de o pueblos que configuran los campamentos de refugiados saharauis establecidos desde hace más de 30 años en el suroeste de Argelia. Suelen es una de las caras más conocidas del informativo de la Televisión Nacional de la RAST, ...la República Árabe Saharaui Democrática. Hace apenas unos meses que la televisión emite noticias regularmente... ...pero ya se ha convertido en todo un referente informativo. Cada noche esta imagen entra en los hogares de todos los saharauis... ...tanto los que viven en los campamentos de refugiados... ...como los que permanecen en los territorios ocupados por Marruecos... ...desde 1975, el año en el que empezaba un conflicto... ...que todavía no ha llegado a su fin. El 31 de octubre de 1975 el ejército marroquí iniciaba la ocupación de la excolonia española del Sáhara Occidental. Tras un par de meses de violentos enfrentamientos, el 27 de febrero de 1976, los últimos soldados españoles abandonaban la colonia, según los acuerdos tripartitos de Madrid, del 14 de noviembre del 75, entre España, Marruecos y Mauritania. El Frente Polisario proclamaba la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática. El sáhara entraba en guerra. Una guerra que no solo se desarrolló con armas. 11 meses después, el 28 de diciembre de 1976, el Frente Polisario conseguía poner en marcha una radio que emitía desde el India en onda media para todo el Magreb. La primera es la idea de la sociedad, la sociedad que se desarrolló desde 1974. La sociedad que se desarrolló desde 1974, la sociedad que se desarrolló desde الجماهير الليبيه وفي سنه 1970 و75 و76 كانت اذاعه الصحراء الحره اللي كانت في الجزائر وفي سنه 1977 كان الصحراء الليبر اللي كانت تذاع من انغولا كان انت هذه استرطوره انفورماتيفا فو كرسيال <التصفيق> inmediatamente quedaba toda la información y facilitaba las informaciones y a través de la, de la radio pues yo creo que eh, se ha podido pues eh, se ha podido organizar hasta, hasta, el, el, el, hasta la lucha, ¿no? lucha del de, de pueblo saharaui en las zonas ocupadas ¿no? por Marruecos pero la misión de la radio saharaui iba mucho más allá de la de informar a su propio pueblo. Pero también se imitaba una cosa muy importante. Eh, es la, eh, la, la, las informaciones sobre los presos de guerra marroquíes capturados por el Frente Polisario. Y eh, los, eh, los marroquíes que hemos podido pues, eh, identificar como muertos en las batallas. Porque Hassan II hasta 81 no reconocía que existía una guerra. En, en el Sahara occidental. Entonces, eh, no facilitaba las informaciones de, a, a las familias marroquíes de que sus hijos fueron, o sus padres fueron capturados o muertos en las batallas. Entonces, eh, ocultaba todo eso. Entonces, la radio Sahara revelaba esa esas y por eso era muy tenía una gran eh, eh, una gran popularidad, eh, importancia en el para la opinión saharaui, pero también para la opinión marroquí. Por eso eh, no, no era de extrañar cuando Hassan II, el propio Hassan II, calificaba la radio saharaui de la, eh, a cabo, llevar a cabo una guerra de ondas. ¿no? Más allá de la radio, la guerra de ondas también traspasó al papel. A pesar de las dificultades para imprimirlos y distribuirlos, el polisario consigue impulsar con éxito un periódico, el Sahara Jora, y una revista el 20 de mayo. También las asociaciones de mujeres en los campamentos de refugiados contarán con su propia voz, la revista 8 de marzo. Incluso el ejército edita su propia publicación, el rotativo Hanga. Todas estas publicaciones se guardan en el archivo de la información de la RAS, una hemeroteta de periódicos y revistas y también un almacén de centenares de cintas en 16 milímetros. La falta del equipamiento adecuado impide que las cintas se puedan reproducir. A este impedimento se le suman las condiciones climatológicas extremas del desierto de la Jamada que poco a poco están destruyendo estos documentos históricos de valor incalculable. Tenemos bobinas de 16 milímetros, pero no tenemos lector, por lo cual nos estamos perdiendo. Ya tienen treinta y tantos años en malas condiciones, mala climatización. El envase del almacenaje es de plástico o de metálico, lo peor para el desierto. En abril de 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el llamado Plan de Paz en el Sáhara Occidental. Marruecos y el polisario acuerdan el alto al fuego. El conflicto entra en una segunda fase y también lo hacen los medios de comunicación, que desde entonces, además de ser la voz del polisario en el exterior, también se convierten en la única vía de comunicación de un pueblo que ha quedado partido en dos. Desde estos estudios se emiten programas de divulgación y entretenimiento, tanto en árabe como en español, y también los informativos diarios que cuentan con el apoyo de las radios locales de cada wilaya y de una red de corresponsales en los territorios ocupados. Eh, en este momento, el que se ha hecho es que se ha hecho un grupo de personas que se han hecho un pero aquí en los territorios ocupados ningún saharahueli tiene fácil si marzo de 1999 se crea la agencia de prensa saharaui, la Sahara Press Servicio SPS que desde entonces logra difundir con éxito rapidez la visión que el polisinario tiene del curso de un conflicto completamente enquistado. يعني مع بدايه الثمانينات لكل هي الجهاز الاعلامي الناطق باسم الحكومه الصحراويه. وكاله الانباء الصحراء SPS اللي استطاعت علينا يعني بقدرتها يعني تبدا تبعث الرسائل والمذكرات باللغه العربية، باللغه الاسبانيه باللغه الفرنسيه بالانجليزيه وفي فتره وجيزه استطاعت على انها تدخل كذلك شبكه الاعلام الدوليه اللي هذه وقتله الصحراويه اللي اسلحت Pasan los años y las décadas, el mundo entra en el siglo XXI y las nuevas tecnologías se convierten para la raza en un nuevo y valioso medio de comunicación. Hoy día la televisión natural se crea un poco que ya se utiliza los campanitos de los policiados, pero también que le emite las páginas que les tenía escondidas en los territorios Obligados tibura, a tomar escondidas, tibura, las pequeñas tibura, cámaras tibura, domésticas y los teléfonos tibura, móviles se han convertido ahora en los principales aliados de estos responsables que ponen en riesgo su propia vida para lograr explicar al mundo qué está sucediendo el mensaje la guerra de las ondas, iniciada en 1975, sigue más viva que nunca. Ni la censura marroquí, ni un muro de 2.700 kilómetros de los